Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa al-Samā'i wa al-Tāriqo Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Juro por el cielo y por el visitante nocturno. Wa ma aderākam al-Tāriqo ¿Y sabes qué es el visitante nocturno? El Najmu al Thaqib Es la estrella de luz penetrante. En todo el espíritu que se hable a la luz. No hay ser humano que no tenga un ángel guardián que registre sus acciones. El hombre que se hable a la luz que el hombre descendiente de Adán repare en el origen de su creación. Khuliqa min ma'in dafiq. Fue creado a partir de un líquido eyaculado. Yakhruju min bayni al-sulb wa al-tara'iba. Procedente de entre la columna vertebral y las costillas. Inna hu ala raj'ihi laqadir. Y Allah tiene poder para devolverle la vida. Yawma tubela al sarair. El día en que se revelen todos los secretos. El día de la resurrección. Fama lahu min quwwatin wala nāsir. Entonces, el hombre no podrá salvarse a sí mismo ni tendrá a nadie que lo socorra. Wall samaa'i zaati raja'o juro por el cielo que retorna. Wal ardhi zaati sada'i y por la tierra que se abre para que broten las plantas. Innahu la qawlun fasl ke el Corán es la palabra decisiva que distingue entre la verdad y la falsedad. Wa ma no huwa bilhazl Innahum yakidun kayda Quienes rechazan la verdad traman un plan contra el profeta y el Corán Wa akidu kayda Mas yo también preparo un plan para defender la verdad Fahmil lilkafirin amhilhum ruwida Sé paciente Oh Muhammad, y concédeles un tiempo que ya verás el castigo que recibirán.